Saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de la sintonía de Radio Emmaus y Televida. Les deseamos las más ricas bendiciones del Señor y, por supuesto, les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración en este día domingo, ya eh, a minutos de comenzar este culto de celebración. Esperamos que nos puedan acompañar durante esta transmisión y podamos ser bendecidos hoy a través de todo lo que se estará realizando en este culto especial, este día domingo, con a la avanzas Con esos momentos especiales en la presencia del Señor Y por supuesto hoy también escuchando una palabra eh, A través de nuestro Pastor Hugo Alfonso Montesinos Antes sí, de comenzar queremos ir a la oración Queremos ir a un momento de oración Y por supuesto queremos que usted nos acompañe también Así que vamos a este momento especial Música Padre eterno, Señor, en esta hora ante tu presencia estamos, Dios mío, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia, Dios mío, por tu bondad. Gracias por esta oportunidad que tú nos entregas, Señor, de poder abrir nuestros ojos, de poder contemplar, Dios mío, todo lo que tú has creado para nosotros, Señor, y por la oportunidad de poder reunirnos junto a nuestros hermanos y celebrar un día más, Padre eterno, de tu amor, celebrar, Padre eterno, esa salvación maravillosa que tú nos has entregado, poder reunirnos todos juntos como hijos tú tuyo, Señor, exaltar tu nombre, a bendecir tu nombre, Señor, agradecerte por todas las bondades que tú has tenido con nuestra vida. En el nombre de Jesús, pedimos esa bendición especial que viene de lo alto, Señor, y que pueda fluir a través de estos medios de comunicación y llegar hasta cada hogar, hasta cada familia, Señor, hasta cada persona que se tope con esta señal y que necesite, Dios mío, de tu presencia en su vida. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos para la gloria de Dios, Señor, amén y amén. Bien, de esta forma entonces ya damos inicio a lo que es la transmisión en vivo de este culto de celebración y esperamos que cada uno de ustedes nos pueda acompañar, si a lo mejor ya no pueden llegar hasta el templo, puedan acompañarnos a través de la transmisión, ya sea por radio, por televisión o también en nuestra señal online y puedan ahí estar muy atentos a todo lo que va a estar ocurriendo en este lugar. Sin duda hoy tendremos una bendición especial para nuestras vidas y queremos que ustedes también puedan disfrutar junto a nosotros Nosotros. No importa la distancia, no importa donde usted se encuentre, donde usted esté en este momento, lo importante es que usted se disponga en esta mañana y pueda estar atento a cada momento especial que estaremos viviendo y de esa manera también la presencia de Dios pueda estar fluyendo a través de su vida, a través de ese momento especial que nosotros sentimos cuando nuestro corazón se dispone para la alabanza del Señor. Y queremos saludar también en esta mañana... A nuestra hermana Tracy, quien va a estar en el templo comentándonos también todo lo que va a estar ocurriendo desde ese lugar. Hermana Tracy, ¿cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga. Muy bien hermana Katy, por supuesto y muy contenta también de poder estar en esta mañana acá en el templo nuestros hermanos que ya han podido llegar y que donde se puede ver un buen número de ellos reunidos acá esperando comenzar con este culto de celebración, Te le comento también que estará coordinando nuestro hermano Celestino Aria, preparándose los últimos detalles porque sabemos que queremos hacerlo mejor también para nuestro Dios y todos nuestros hermanos expectantes también para poder iniciar con esta tremenda celebración que tendremos acá en esta mañana en nuestro culto en donde adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios Sí, se ve bastante movimiento a sus espaldas Nuestros hermanos ya eh, preparando estos últimos detalles Antes de iniciar con lo que va a ser este culto de celebración Y algunos hermanos aprovechando también de saludarse en esta instancia Que es muy bonito el poder ver a nuestros hermanos eh, extendiéndose la mano Dándose un abrazo, una eh, bendición Y así de esta manera prepararse también para iniciar este culto Claro que sí, siguen llegando también nuestros hermanos eh, Entran por la puerta principal, familias completas también con el deseo de poder no tan solo ellos ser bendecidos sino también los pequeños los, los los sus hijos, así que una hermosa bendición ver a las familias también congregarse venir a este lugar, eh, veo bastantes rostros nuevos también hermana Katherine, tuvimos la posibilidad el día jueves también de ver a algunos hermanos de Bulnes, ellos están también acá así que una hermosa bendición ver a nuestros hermanos poder eh, congregarse acá junto a nosotros venir a recibir una palabra de parte de nuestro Dios y también ser bendecidos a través de cada momento que estaremos viviendo, a través de las alabanzas, a través de la adoración a nuestro día. Así que a todos nuestros hermanos nosotros también reiteramos de alguna manera la invitación a que no se queden en su hogar, a que asistan, a que vengan y a que vengan a congregarse y a buscar de esa bendición que está reservada para cada uno de nosotros en esta mañana de día domingo. Así es, ya estamos en el horario de iniciar con este culto de celebración, así que esperamos que todos nuestros hermanos puedan estar muy atentos ahí para gozarse junto a nosotros. Creemos que hoy tendremos una fiesta eh, en el Señor, eh, ahí nuestros hermanos llegan con gozo, con alegría, y eso se puede reflejar también a través de esa alabanza que nace con gratitud del corazón, que nace con gozo, que nace con ese esa alegría y ese poder eh, agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, agradecerlo, Durante la semana, durante cada día, eh, durante hoy mismo, durante estas horas que que ya han iniciado de este día, tenemos mucho por qué agradecerle al Señor. Así que qué hermoso es poder ver a todos nuestros hermanos reunidos en este lugar y poder eh, todos juntos también eh, adorar el nombre del Señor en, en unanimidad, todos juntos en ese mismo espíritu y poder eh, de alguna manera expresar nuestra gratitud al Señor. Así es, que en su misericordia y en su gracia nos ha regalado hermana Caterin en esta mañana, es. como usted decía, estas horas que nos ha dado por gratitud hoy, también estamos aquí en este lugar para agradecer al Señor todos los beneficios, todas las bendiciones todo lo que Él nos ha dado por su misericordia. Aquí hay un lindo ambiente, hay un grato eh, mover también, sabemos que la presencia de Dios la que hace también esa diferencia en, cada, en este lugar, a veces uno puede estar acá en el templo pero este templo está vacío pero la diferencia radica cuando buscamos de la presencia de nuestro Dios cuando comienzan a llegar nuestros hermanos cuando comienza a formarse este ambiente tan lindo de alabanza a nuestro Dios y la verdad es que es hermoso poder estar en este lugar, es hermoso poder compartir con nuestros hermanos y esperamos que todos y muchos más se unan a esta celebración, a nuestro Dios no pierda la oportunidad de poder estar con nosotros en esta mañana, de poder congregarse de poder recibir palabra del Señor y que Dios también de alguna manera a través de su palabra, puede usarnos a nosotros como instrumentos, como vasijas para poder ser bendición para otros así que venga a este lugar, reciba la palabra y la verdad es que acá hermana Katherine ya ha dado inicio a nuestro culto de celebración y puedo escuchar a nuestro hermano Celestino de Quien está en la coordinación Orando junto a la iglesia Para comenzar con la bendición de nuestro Dios Sí, se ve un lindo grupo de hermanos ahí en el templo y esperamos que muchos más se puedan añadir ya en estos minutos eh, de inicio de este culto y aquellos que no van a poder estar en este lugar, entonces les motivamos a que puedan permanecer en nuestra sintonía, que no se despeguen de la radio ni de la televisión y puedan estar viviendo este culto de celebración en vivo junto a nosotros. Estaremos transmitiendo todos estos momentos de alabanza, cada momento especial que eh, exista acá y por supuesto lo más importante Dentro de este culto que es eh, la palabra del Señor hoy ministrada a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, así que le invitamos a que se mantenga nuestra sintonía y pueda compartir junto a nosotros eh, el desarrollo de lo que será este culto de celebración así es y aprovechamos de extender este saludo también a nuestros hermanos que están a través de los diferentes diales, el día de ayer hermana Katherine también tuve la oportunidad de conversar con algunos de nuestros hermanos de Angol y ellos nos comentaban que siempre están ahí muy atentos a las transmisiones, eh, están atentos también a lo que estamos realizando acá en nuestra ciudad y por supuesto lo que ellos realizan también en, en Angol pero para ellos un saludo a nuestros hermanos de allá del Inco que el Señor les bendiga grandemente y esperamos también que esta transmisión que está realizando en vivo desde este lugar pueda bendecirlos, no solamente a ellos, sino también a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos amigos, auditores que a lo mejor no se congregan con nosotros, que no se congregan en ninguna iglesia, pero están ahí escuchando, están sintonizando la radio, están viéndonos a través de la televisión y están recibiendo igualmente la bendición de Dios, así que para ustedes un saludo en esta mañana y quédense muy atentos y por diferentes motivos no podrá estar con nosotros vamos a llevar esta transmisión que será de mucha bendición para ustedes Así es, nos sumamos a esos saludos y por supuesto a través de ellos a todos los alrededores de chillana a todos los lugares donde llegue eh, Radio de Maús, Televida y a todo el mundo donde llega la señal por internet aquellos que están en esta mañana conectados con nosotros, les enviamos un cariñoso saludo y esperamos que hoy sean bendecidos a través de este culto, que hoy puedan vivir eh, esa puedan experimentar esa presencia de Dios, esa ese Espíritu Santo moviéndose y fluyendo a través de estos medios de comunicación y llegando hasta Donde ustedes están con esa presencia Maravillosa que Dios nos permite sentir Cuando todos juntos nos reunimos También. Para adorar y exaltar su nombre Así que esta es la oportunidad, este es el día Que Dios nos ha entregado para poder reunirnos como iglesia Y poder eh, cantar esos, esos cánticos de alabanza esas Esa adoración que nace de nuestro corazón Y que sube como olor y Grato delante de la presencia del Señor Así que ya estamos a minutos Hermana Tracy, igual de poder eh, compartir Con Así nuestros es. hermanos todo lo que será este culto Claro que sí, y acá comienza la entonar ya las primeras alabanzas Estamos. para nuestro Dios así que pasamos a compartir cada momento grato en la presencia de Dios con cada uno de ustedes Y toda alma alabará. Pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león. Bon, el león de fruta. Que enruje y pelea. En nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios se cordero. El pecado quitó y nos dio libertad, todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblarán todas. poderoso. Te adoramos, Señor. Te cantamos en esta mañana. Cantamos a tu nombre. ¡Aleluya! Nuestro Dios es el león, el león de final. aplauso de alabanza al señor cuántos corazones hay dispuesto en esta mañana para adorar su nombre para darle gloria para darle honra alabanza el es digno de toda la gloria y aunque usted no lo quiera decir él aún así lo merece él aún así es digno de ser alabado aleluya Es a mi, tu Te ha don la gloria De ser espantado. Por eso glorificamos tu nombre gloria, Esta mañana, gloria, Señor No importa lo que esté pasando gloria, No importa lo que esté viviendo A ti te doy la gloria A ti te doy la honra, Señor Es maravilloso nuestro Señor Démosle gloria, démosle honra Demos alabanza, démosle adoración Demos honor, batamos nuestras palmas démosle toda la gloria y toda la alabanza al Señor Él es merecedor de toda la gloria y de toda la alabanza maravilloso es el Señor saludamos a nuestros amigos y hermanos que nos se nos unen a través de emisoras de Maús a través de Televida y por supuesto a través de las redes sociales quienes están siendo siguiendo el culto de este día así que sean todos bienvenidos todos cierto a, a, poder, a esta transmisión de este culto de gloria en esta mañana. Así que, y usted por supuesto, quienes se, se han ido añadiendo a este servicio de adoración y de alabanza al Señor, sean todos y todas bienvenidas a la casa del Señor. Así que van, hemos venido con un propósito especial de poder servir al Señor, de poder cantar alabanzas al Señor, de poder batirle palma Y en eso, con ese propósito, hemos llegado. Así que junto al grupo de nuevo, vamos a seguir trabajando Alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. rarqueles el poderoso él es digno, él es el destino el es increíble you can hear me you must hear me with your soul of solo tu to the game you play you must hear me your soul of tu solo tu tu santo en esta mañana, él es el único bienvenido a este lugar, adoramos tu nombre rey de gloria Fuerza ese aplauso para el Señor, denlo con fuerza, denlo con fuerza para el Señor, aleluya, maravilloso es el Señor, a Él es quien le rendimos culto, a Él es quien rendimos adoración, es al Señor, maravilloso es el Señor, tú más y en tu momento, maravilloso es el Señor. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este culto de celebración y esperamos que cada uno a de ustedes esté es siendo bendecidos eh, hoy a través de lo que hemos estado desarrollando en esta mañana. Queremos eh, invitarles a que puedan per permanecer en nuestra sintonía. Ya viene mucho más al avance, por supuesto, la palabra del Señor. Hemos estado viviendo estos hermosos momentos junto al Grupo Renuevo, cantando, adorando, exaltando el nombre de nuestro Dios y de alguna manera también preparándonos ya para ese plato fuerte, lo más importante dentro del culto, que es el mensaje, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermana si usted está en el templo, nos comenta también cómo se ha estado viviendo ya este ambiente ahí en el templo. Así es, en este minuto nuestros hermanos están también recibiendo la información de la semana, aprovechando también esta instancia para poder conocer cuáles son las actividades que vamos a estar realizando como ministerio y por supuesto que son importantes también que ellos conozcan conozcan para que también puedan participar y seguir siendo bendecidos en, en una semana donde eh, sin lugar a dudas también hay palabra también hay actividades donde podemos buscar del rostro y de la presencia de nuestro Dios. Igualmente comentarle hermana Katherine que siguen llegando también nuestros hermanos a este lugar compartiendo también esta tremenda bendición que tenemos en nuestro culto de celebración y sabemos que muchos más se van a ir añadiendo también a esta, a esta linda congregación que ya está acá en nuestro templo así es, esperamos que todos nuestros hermanos puedan estar muy atentos ahí eh, a través de la sintonía y puedan estar teniendo su propio culto en, en su casa, en su trabajo, ahí donde se encuentren pueden estar eh, viviendo estos momentos únicos de, de alabanza, estos momentos especiales en la presencia del Señor y, y teniendo ese ese encuentro eh, único en el corazón ahí esa, esa alabanza que nace del alma ese momento especial que podemos vivir y podemos formar en la presencia del Señor, a pesar de que todos Nos, nos reunimos acá, que estos cultos son para que todos nuestros hermanos puedan llegar y podamos cantar todos juntos lo importante es esa alabanza que nace en nuestro corazón, en nuestra relación con Dios, en nuestro momento con Dios es ese momento especial donde nosotros podemos eh, tal vez levantar nuestras manos y adorar el nombre del Señor, conectarnos en una forma especial con la presencia del Señor, así que es este el momento para aprovecharlo, este es el momento para que cada uno de nosotros pueda eh, tener ese Ese culto personal, como como lo digo, y poder eh, tener esta esta instancia de poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermana Tracy. Así es. Y otra instancia también especial que se vive acá en este lugar es poder también buscar del rostro de nuestro Dios a través de esta hermosa oración que está realizando nuestro hermano Celestino junto a la iglesia. Así que queremos también compartir este tiempo muy lindo donde podemos buscar del rostro de Dios. Y renovarlo en el poderoso nombre de Jesús, Señor Jesucristo. Queremos rogarle su bendición para su hijo, sabiduría, ciencia de tu palabra como padre pueda ser entregada sobre tu hijo. Tu bendición especial sobre él, Señor. Lo bendecimos junto a tu iglesia en esta mañana. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos sus hijos, bendecimos sus nietos en el poderoso nombre de Jesús. Lo declaramos bendecido para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Padre. Por usarlo para tu gloria y seguir usándolo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Te honramos y te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te exaltamos, Padre. Te damos amor, te damos alabanza. Solo a través de Jesucristo nuestro, Señor y Salvador. Gracias, Señor. Nos ponemos en pie y adoramos al Señor junto al Grupo Renuevo. Gracias te damos, Señor. Sé que caerían hoy Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido me has fallado Dios en ti confiaré tu promesa sigue tu pie tú eres fiel andaré, en tus manos estaré si he sido fiel la noche acabará tu palabra se cumplirá mi corazón te alaba Tu vi Oh, song da sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Si puede saludar a su hermano o a su hermana que tiene a su lado, tiendale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá hoy, de poder compartir con ustedes este culto de adoración, de alabanza. Poder ser parte de esta reunión hoy. Muy contento de verles, muy contento de tenerles acá. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gracias Señor Jesús, gracias damos al Señor por su amor, por su misericordia, por su bondad. Ya tenemos a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos en el altar, prontamente estaremos escuchando Palabra del Señor. Sin duda hemos vivido una hermosa primera parte de lo que es este culto de celebración, hermosas alabanzas, adoración, estábamos escuchando ahí a través de el Grupo Renuevo y esperamos que... Cada uno de ustedes que han estado en la sintonía estén siendo grandemente bendecidos también a través de todo lo que hemos estado desarrollando y esta transmisión que se ha estado llevando hasta su hogar. Ya prontamente estaremos escuchando palabra del Señor a través de nuestro pastor, quien ya está en el altar y ocupa también estos minutos previos para poder saludar a la iglesia, poder eh, conversar con ella, tal vez hablar de, algunos, de algunas actividades también que están programadas para la semana y de lo que ya hemos estado viviendo, como fue específicamente también el día de ayer que fue el término del ciclo del Congreso Bíblico de la Corporación Siloe en Movimiento, se estuvo transmitiendo también, nuestra hermana Tracy estuvo ahí en Padre las Casas y también en todas las otras eh, ciudades donde se estuvo realizando este congreso, hermana Tracy, eh, usted nos comenta también ahí es lo que se estuvo viviendo ayer, eh, se estuvo cerrando y este ciclo de eh, cinco temas o cinco lugares, cinco congresos, donde se estuvo realizando, eh, donde se daban tres temas también y que creemos que cada uno de aquellos que pudieron, pudimos estar escuchando eh, estas transmisiones, eh, fue una hermosa bendición también. Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad, hermana Caterin, como radio también Emmaus, poder transmitir cada uno de los congresos Gracias. que se realizaron durante el mes de abril y el día de ayer también en Padre Las Casas. Fue una tremenda bendición también compartir con nuestros pastores, conocer a nuestros hermanos y recibir la instrucción de la, de la palabra del Señor en donde, sin lugar a dudas, pudieron nuestros pastores profundizar en diferentes temas que iban también con el fin de poder dar respuesta también a muchas de las necesidades que hoy se presentan en la iglesia, hay desconocimiento de algunos temas y por supuesto ellos tuvieron la oportunidad de poder profundizar y ayer también tuvimos la oportunidad de poder escuchar ese esos temas enfocados hacia el rol de la mujer también dentro de lo que fue eh, o, o es, mejor dicho, la obra del Señor. Eh, hay muchas preguntas que sin lugar a dudas nacen en cuanto a, a la labor que debemos nosotras también cumplir, hermana Catherine usted y yo como mujer dentro de la obra, así que ayer también fueron respondidas, fueron contestadas fuimos enfocadas nosotras también para poder eh, en su momento en eh, lo personal, ser esa ayuda idónea también para para mi futuro marido, si Dios así también lo, lo quiere y lo permite, pero sin lugar a dudas fuimos todas intruidas en la palabra del Señor y, y fue también muy lindo poder escuchar a nuestros pastores que con mucha sabiduría también pudieron tocar esos temas para enfocarnos a nosotras. Es un tema eh, difícil, hermana Tracy, sí. en, en estos tiempos de poder hablarlo, de, hay muchos movimientos sí. que que avalan un poco lo contrario a, a lo que se estaba explicando ayer yo tuve la oportunidad de poder escucharlo y sin duda fueron temas muy interesantes eh, muy bien explicados y lo más importante con una base y un fundamento bíblico, bíblico. Que, que nos enseña, claro, y que, que nos guía a través de, como usted bien dice ese ese deber que nosotros tenemos como mujeres como esposa y de poder eh, ser esa ayuda que, que Dios nos ha, nos ha entregado, esa responsabilidad para poder a, ayudar, ser esa ayuda idónea para nuestros esposos, así que Sin duda fue un, un hermoso tema, un interesante tema, muy bien eh, eh, expuesto ahí a través de, de nuestros pastores, así que creo que, que se ha cumplido este propósito de poder hablar conforme a la necesidad que hoy se ve también en las personas. Claro que sí, no solamente el día de ayer sino también en cada uno sí. de los de los congresos que tuvimos la oportunidad de escuchar y los temas que estuvieron exponiendo nuestros pastores eh, la verdad es que yo me fui yo fui gratamente bendecida y también sorprendida de ver la profundidad también con que ellos fueron abarcando cada uno de los temas y por supuesto fueron también enfocando cada uno de los puntos para poder también interpretar bien la palabra del Señor y traer una buena palabra también para la iglesia. Y comentarle hermana Katherine, ya tendremos la oportunidad nuevamente a lo mejor de conversar de esto pero acá sigue la alabanza, sigue la adoración a nuestro Dios y por supuesto nosotros compartimos estos momentos con ustedes La luz De mi amanecer A ti Todo el honor Tú eres mi don Gracias Señor Jesús Ya estaremos escuchando ese mensaje Esa palabra del Señor a través de nuestro Pastor Hugo Alfonso Montesino Si yo quisiera aprovechar esta instancia De poder compartir con ustedes también lo que va a ser El tema de esta mañana Que llevaba por nombre ¿Cómo concretar la visión? Es una pregunta y que eh, se nos hace ¿Cómo concretar la visión? Eh, se encuentra o estará tomando como una referencia Bíblica en el libro de Daniel Capítulo 10, versículo 1 Así que ahí usted puede comenzar Ya a buscar en su Biblia poder eh, leer esta referencia y de alguna manera prepararse de mayor forma también para ya recibir lo que va a ser la palabra del señor y esto por supuesto dentro de la serie ministerio y mayordomía así que todos muy atentos porque ya viene palabra del señor a través de nuestro pastor hugo alfonso montesinos hermana 3 si usted nos comenta desde el templo eh, lo que está ocurriendo también en ese lugar Así es. Nuestros hermanos acá, muy atentos también a lo que nuestro pastor está comentando, está diciendo, y por supuesto, eh, estamos esperando todos poder oír palabra del Señor hoy en la voz de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino. Usted ahí leía el tema, y en realidad es una pregunta que nos hace también en esta mañana, ¿cómo concretar la visión? Eh, la cita bíblica, Daniel 10, versículo 1, y esta dice así. Quiero pasar a leerla para que nuestros hermanos también puedan tener en cuenta lo que dice Dice Daniel 10.1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia... Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ese es el versículo que va a estar eh, nuestro pastor usando también para enfocar este tema que es en realidad una pregunta que dice cómo concretar la visión. Que de eso esté muy, muy atento a la sintonía también y a Radio Emisora Semaús y Televida, por supuesto, podrá escuchar este tema, podrá también obtener la respuesta que hoy eh, sin lugar a dudas va a traer también la palabra del Señor a nuestras vidas. Así es, cada vez eh, que escuchamos palabra del Señor hay algo nuevo para nuestra vida. Así que esta, este día también habrá un nuevo mensaje, una nueva enseñanza, una dirección tal vez para nuestra vida. Lo importante es que podamos estar muy atentos, expectantes ahí a, a querer recibir eh, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que la invitación es a permanecer en nuestra sintonía y también aprovechamos de invitar a nuestros hermanos para que puedan conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y dejarnos eh, sus mensajes, sus saludos, sus comentarios. Nosotros también estaremos sal saludándoles y conociendo eh, de desde dónde nos están escuchando. La verdad, hemos recibido saludos de diferentes sectores, desde eh, Angol, desde Mininco, desde eh, San Carlos, recuerdo acá en Chillán, también nuestros hermanos han estado eh, saludándonos, así que esperamos que eh, muchos más puedan añadirse y dejarnos sus saludos ahí en Facebook, en Televida chillano en Emaús Chillán, o también en nuestro Facebook de RCN, y usted puede comentarnos, dejarnos sus saludos y nosotros también estaremos respondiendo eh, a aquellos comentarios. Ya viene la palabra del Señor a través de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, así que quédense muy atento manténganse en nuestra sintonía y podamos todos juntos disfrutar de lo que Dios tiene hoy preparado para nuestra vida, hermana Tracy así es, también nuestro pastor hablaba acerca del tema y de alguna manera nos llevaba y nos eh, aconsejaba que que en realidad cuando cuando Dios habla, a veces una frase, una palabra puede marcar la diferencia a través de toda una administración que Él puede entregar y sin lugar a dudas creemos que en esta mañana Dios nos va a bendecir y nos va a hablar también a nuestro corazón como siempre lo ha hecho y eh, como dice su palabra, la palabra de Dios nunca vuelve vacía y en esta mañana creemos con todo nuestro corazón que hará también en nuestra vida una obra especial, una obra transformadora, una obra que sin lugar a dudas nos va a bendecir. Así que usted y yo estemos muy atentos a la palabra del Señor, a escuchar esta instrucción y a recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Acá nuestro pastor se encuentra orando junto a la congregación también por por este servicio de ofrendas también que se acaba de realizar, así que nosotros simplemente motivamos a la audiencia a quedarse muy atentos porque ya viene la palabra del Señor en esta mañana acá en nuestro centro familiar de adoración Silo así es, y queremos en una manera especial también saludar a aquellos hermanos que están en su casita siguiendo la transmisión que a lo mejor están eh, enfermitos en este tiempo es un, un tiempo donde los resfríos están a la orden del día, el cambio de temperatura, la humedad, eh, que llueve que después sale, eh, alumbra el sol eh, es un tiempo donde uno se resfría con mayor facilidad, así que aprovechamos de saludar a nuestros hermanos saludamos a nuestro hermano Jesús que está ahí en la casita con un resfrío también a nuestra hermana Roxana que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Les enviamos un cariñoso saludo, un abrazo en el Señor, fuerza, ánimo y a través de ellos a todos aquellos que están eh, pasando por un periodo de complicación en la salud. Así es, le saludamos a ellos Y por supuesto creemos también que Dios les va a bendecir grandemente En esta mañana a través de esta transición que se está realizando desde este lugar Nuestro pastor acá también se prepara Y prepara la congregación también para adorar al Señor Y preparar nuestras vidas para recibir la instrucción de la palabra del Señor Así que yo comparto con ustedes este tiempo de adoración a Dios Y que nos ayude a entender lo que Dios nos hablará también Aleluya Oh Gloria Santo es su nombre Bendito Dios Gloria a Dios Si tiene su Biblia por favor Ábrala conmigo en el libro de Daniel capítulo 10 Versículo 1 Daniel capítulo 10 versículo 1 Aleluya. Daniel capítulo 10, versículo 1. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia,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 Pues nos permite, Señor, estar reunidos para adorarle, para exaltarle, para darle a usted toda honra y toda gloria. Y al estar aquí, Señor, podemos oír su palabra, podemos escuchar su voz y podemos ser ministrados, Señor, en nuestra vida y corazón. Yo le ruego, Señor, nos use hoy. Y al mismo tiempo podamos todos y cada uno de nosotros estar atentos a su palabra para ser, Señor, tocados y alcanzados por ella y guiados y dirigidos, Señor, en su propósito. En el nombre de Jesús le agradezco, Señor, esta bondad grande que usted tiene para con nosotros de bendecirnos de esta manera. Para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso del avance al Señor. Bien, leí dos veces este versículo porque vamos a hablar solamente de este versículo. Vamos a introducirnos en él y vamos a buscar en él lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. He colocado un título hoy quizás similar y conocido como muchos otros títulos que hemos usado y es una pregunta, cómo ¿cómo concretar la visión? ¿Cómo concretar la visión? Hemos explicado que una visión es aquello que nosotros usamos para implementar lo que queremos alcanzar como meta o como propósito en sí. Y la visión nos ayuda a implementar o qué utilizaremos o de qué manera lo haremos para poder lograr aquella meta o aquel propósito. En todo orden de la vida es así. Y sin duda, todos nosotros tenemos una visión, ya sea de la vida, ya sea del matrimonio, ya sea de el trabajo económico, material, salud, en lo que sea, tenemos una visión. Y nosotros queremos que todo eso funcione de la mejor forma. Pero para que eso suceda, también debemos nosotros hacer ciertas cosas y entender ciertas cosas. Hoy día... Si bien es cierto, la, la mayoría de los creyentes, y diría yo, casi todo, la gran mayoría de los creyentes, han recibido una visión, un deseo de alcanzar algo, un deseo de lograr algún deseo de poder concretar algo en su vida. Y cuando lo vemos como creyentes, nosotros decimos, hemos recibido una visión de Dios para poder ejecutar y hacer cosas la voluntad de Dios, primero para nuestra vida y segundo para lo que Él tiene como plan para nosotros. Entonces esa visión que viene de parte de Dios, esta puede ser como dije de índole material, puede ser también de índole familiar, puede ser profesional o también puede ser económica y sin duda en lo espiritual que es lo esencial de Dios. En este sentido, entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que si hemos recibido una visión en alguna dirección de nuestra vida, como creyentes y como hijos de Dios, y viene de Dios, nosotros debiéramos concretar aquella visión. Pero, ¿por qué hoy muchos cristianos, muchos creyentes, a pesar de haber recibido una visión de Dios no están concretándola, no están ejecutándola o no están llegando al clímax en donde puedan entonces saber que lo que Dios les puso en su corazón o lo que Dios les mandó a hacer, se ha concretado. Esto es en todas las áreas de su vida. Si usted es creyente, usted sabe que Dios trabaja en todas las áreas de su vida, no tan solo en el área espiritual. Quizás nosotros estamos aquí en un lugar en donde adoramos a Dios, exaltamos a Dios, y este lugar en sí es algo que nos lleva a lo espiritual. Pero nosotros somos seres humanos, que tenemos familias, que tenemos hijos, en el caso de los que estén en esa condición, que tienen matrimonios, que tienen casa, que tienen... Eh, negocio o que trabajan en alguna empresa, por lo tanto, todas las áreas de su vida Dios quiere guiarle, quiere dirigirle para que la visión que Dios tiene para su vida se pueda concretar. Y en este sentido entonces, si Dios ha puesto en su corazón que usted pueda cumplir una visión la cual le permita, ya sea en el área económica, en el área familiar, en el área profesional, en el área ministerial, concretar aquello para crecer y para poder cumplir con el propósito de Dios, es un hecho entonces de que nosotros debemos concretarla. Porque eso nos permitirá entonces seguir avanzando y subir un peldaño más o avanzar un trecho bastante grande para que Dios siga, Dándonos más de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, en este versículo, solamente en este versículo, Dios nos muestra cuatro formas, cuatro pasos, cuatro maneras de cómo poder concretar esa visión. Cómo poder realizar esa visión. Y nosotros tenemos que tenerla en cuenta. La palabra de Dios está llena, llena, llena, llena de lo que nosotros necesitamos. Y cuando hablamos de visión, hermano querido, la verdad, hoy día los creyentes hablan constantemente de eso, pero a veces, a pesar de que hablan de visión, no pueden concretarla, no pueden terminarla, no pueden realizarla, porque no saben cómo hacerlo. Y ante esta realidad, entonces, vamos a aprender, a través de este versículo, cómo nosotros poder realizar concretar la visión que Dios ha puesto en nuestra vida. Lo primero que nosotros vemos en este versículo, si la hermana lo puede colocar ahí en pantalla para que los hermanos vayan viendo, lo primero que vemos allí en este versículo es lógicamente lo que dice ahí, y la palabra era verdadera. Y la palabra era verdadera. ¿Qué palabra? La palabra que vino y que fue revelada, por supuesto, a Daniel. que Dios le habló a Daniel. Y esa palabra era verdadera. La pregunta es, ¿cómo sabía Daniel que la palabra era verdadera? ¿Puede darme usted una idea? Gracias por las ideas, extraordinario. Entonces, ¿cómo sabía Daniel que la palabra era verdadera? Él tuvo que hacer algo, o sea, tuvo que verificar. Verificar si esa palabra que él había recibido ¿Era verdadera o no? Por eso dice ahí, y, y, y, y lo pone ahí en palabras. Y la palabra era verdadera. ¿Qué palabra? La palabra que había recibido de parte de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay una realidad, hermano querido. Verificar si la palabra que hemos recibido es o no verdadera. Es decir, nosotros si realmente verificamos, vamos a darnos cuenta si viene de parte de Dios o no. Si esa palabra viene de parte de Dios, hay que verificarlo. No sea cosa que sea una expectativa nuestra, que sea un deseo nuestro, que sea un anhelo nuestro o sencillamente un deseo o anhelo de otros. Porque esto también sucede. Alguien tiene un buen deseo, un buen anhelo de usted y viene y le entrega una palabra y le dice algo. Y usted dice, Dios, me habló a través del hermano. Pero usted tiene debe, debe verificar si esa palabra viene de Dios o no para echar a andar lo que le dijeron que iba a suceder en todas las áreas de su vida. Eso es lo mismo que usted está pensando, quiero casarme y no sabe si casarse o no. Y alguien viene y dice, no, no. ...tienes que casarte... ...y usted como tiene en su corazón el deseo... ...pero no sabe si es de Dios o no... Eh, ...esa es una confirmación... ...dice usted... ...y después viene otro y, y le confirma otra vez... ...y otro le reconfirma... ...pero usted no verifica si es de Dios o no... ...estoy tratando de dar algunos ejemplos... ...para que usted entienda... ...en todo orden de cosas... ...lo que queramos hacer en nuestra vida... ...hogar, familia, ministerio... ...lo que nosotros queramos hacer... Tiene que ser verificado, no por dudar de Dios, sino por el cuidado que debemos tener de que nuestro corazón es engañoso. ¿Cuántas veces usted ha emprendido a hacer algo, ha decidido hacer algo y le ha ido mal? La pregunta es, ¿por qué? Porque no era de Dios. No era lo que Dios quería, no era lo que Dios anhelaba para usted y eso trajo un montón de complicaciones para un montón de problemas, un montón de conflictos, y ahí entonces usted, lamentablemente, no pudo avanzar. Entonces, ante esto, hermano querido, nosotros necesitamos realmente confirmar y no basarnos en expectativas nuestras, en deseos nuestros, en anhelos nuestros. Yo sé que usted quiere muchas cosas. Yo sé que usted anhela muchas cosas, ya sea como familia, como hogar, como... Eh, eh, eh, a ver cómo llamarlo, como trabajador en todas las áreas de su vida usted anhela cosas una cosa es que las anheles y otra cosa es que esté dentro de la voluntad de Dios por eso cuando Dios le hable y supuestamente Dios le habló a su vida y usted dice Dios me habló entonces usted tiene que confirmar si es de Dios o no lo que usted recibió, entonces hay que verificar Y eso no nos gusta a nosotros. Preferimos recibir, no a ah, Dios me habló. Yo no sé por qué la gente cristiana es tan dada a esto de que le hablen al oído. Cuando Dios habla todos los días a través de la palabra, pero les cuesta recibir eso. Pero como que fácilmente, cuando le hablan al oído, lo toman como que es de Dios. Usted tiene que tener cuidado. Hay que verificar. Usted tiene la obligación de verificar, porque si usted da un paso en falso, ¡fua! puede ser una calamidad para su vida. Y en ese sentido, entonces, usted tiene una responsabilidad, como hijo de Dios, de verificar. La palabra ahí dice, por ahí dice, examinar los espíritus. Retener lo bueno. Es echar lo malo. O sea, no puede usted llegar y agarrar, porque nuestro corazón, que anhela? Cosas buenas. ¿Quién desea cosas malas en su corazón? Hablo para uno mismo. ¿Quién desea cosas malas? Nadie. Todos deseamos cosas buenas. Ojalá me vaya bien, ojalá me paguen más, ojalá gane más, ojalá tenga un buen, un buen final este trabajo, ojalá me pueda comprar esto, ojalá me pueda adquirir esto, ojalá me llegue la casa, ojalá... Uh, todos deseamos cosas buenas. Ojalá se me pase la enfermedad, qué sé yo. Todos deseamos cosas buenas. Entonces, si alguien nos dice que algo bueno nos viene, nosotros lo tomamos como de Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios, decimos. Y si alguien nos dice que algo malo puede venir, no analizamos que posiblemente eso sea de Dios más que lo que nos dijeron que vendría bueno. ¿Por qué? Porque recuerde que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo también. Y a veces nuestra forma o conducta de vida cristiana nos está llevando por un mal camino, pero nosotros no nos damos cuenta porque estamos haciendo lo que nosotros creemos que es de Dios porque nuestro corazón anhela ser aquello. Y ahí es donde tenemos que verificar Entonces cuando vemos este versículo lo, lo que hizo Daniel Cuando recibió esa palabra Dice que la palabra era Verdadera ¿Está escuchando? Entonces hoy día vemos A muchos creyentes, a muchos cristianos A, a un montón por generalizar A un montón de cristianos Que pasan de un Dios me dijo Ellos dicen, Dios me dijo, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera este otro, Dios me dijo. Pasan de ese, Dios me dijo, aún yo creía que era de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente se equivocaron, no era Dios. Nuestro corazón, hermano querido, vuelvo a decirlo, es tremendamente engañoso. Es muy complejo eso. Entonces ahí, eso sucede por no verificar. Eso sucede porque lamentablemente es antes de emprender algo, antes de realizar algo, antes de lanzarse a lo que supuestamente Dios quiere, nosotros no lo verificamos. Y ahí está nuestro problema. Nosotros tenemos que ser cautelosos. Como hijos de Dios. Satanás, el diablo, vendrá constantemente para engañarnos. En el principio vemos que se aparece a Eva, la engañó. Y, y Eva cayó en el engaño. Comió a ella y luego le dio de comer a su esposo también. Y el pecado entró al mundo, a la raza humana, a la raza caída. Y el, el corazón es engañoso. Tú y yo tenemos un corazón que de repente es maravilloso, pero de repente es tenebroso también. Esos cambios que tenemos en nuestra vida y corazón de repente son complejos. Y ante esa realidad entonces tenemos que tener mucho cuidado y verificar si lo que hemos recibido, si lo que hemos sentido, si lo que nos han hablado, si lo que nos han dicho es o no de Dios. ¿Tiene algo de malo eso? No, no tiene nada de malo. Eso es lo mismo que cuando usted emprende un negocio, usted verifica si ese negocio tiene o no salida. Porque si voy a comenzar un negocio que de repente no tiene salida, entonces no va a ser un negocio. Va a ser un fiasco. Entonces, todo usted lo hace de esa misma manera. O sea, la cautela ante todas las cosas. Es como como le digan, ¿sabe qué? Los paraguas están vendiendo como pan caliente. Es una, una forma de decirlo, ¿no? Y usted compra paraguas. Y al centro a vender paraguas, pero paró la lluvia. <risa> Tiene que esperar otra lluvia. O sea, hay que verificar por qué esos paraguas se están vendiendo como pan caliente. Entonces, ahí es el punto también, en todas las áreas de nuestra vida, que debemos verificar si aquello que nos están diciendo es verdadero o no. Y en el caso espiritual de la palabra de Dios a nuestra vida... Y de lo que Dios desea que nosotros hagamos en todas las áreas de nuestra vida Debemos también verificar para que no terminemos diciendo Yo creía Yo creía Que era de Dios Yo puse toda mi fe en eso porque Yo sentí que era de Dios ¿Cuántas veces le ha pasado eso a usted? No me diga No, no me diga nada, sí A todos nos ha sucedido más de alguna vez Yo creo que vale de algunos cientos de veces, cientos de veces. Entonces aquí vemos que Daniel en este versículo sabe que la palabra es verdadera. Y eso implica entonces que él verificó, verificó. Lo segundo que destaca ahí dice, y el conflicto grande. Wow. El conflicto era grande. ¿Qué nos enseña esto aquí? Este es como el segundo paso, por decirlo así. ¿Qué nos está enseñando? Nosotros tenemos que dejar de pensar que porque algo viene de Dios, porque algo Dios nos va a dar o nos va a entregar o nos ha prometido que nosotros vamos a recibir o porque algo viene de parte del Señor, Eso va a ser fácil de concretar. Tenemos que dejar de pensar de esa manera. La mayor parte de los cristianos tienen este pensamiento en sus vidas de que si es de Dios, todo se va a dar como... A ver, cómo Ayúdeme ahí a encontrar una palabra adecuada. Fácil, bueno. Era fácil, pues. Se va a dar fácil. Como que todos va, va a salir a pedir de boca, como que las puertas se van a abrir porque Dios me dijo. Porque Dios me habló, no, Dios me dijo que yo hiciera esto, así que todo se va a abrir y no va a haber diablo ni demonio que se interponga. No. Esa mentalidad que muchos cristianos tienen al recibir una palabra de Dios y pensar que todo va a ser fácil, les lleva a una frustración increíble cuando encuentran el primer escollo o el primer problema, el primer conflicto, la primera situación difícil y dicen, "Pero cómo si si Dios me dijo que esto iba a ser y ahora miro los problemas que tengo." O sea, entendamos esto, el conflicto grande. Conflicto grande. La forma de pensar de muchos creyentes es esa. Que si Dios dijo, todo va a salir fácil. Y usted y yo hemos experimentado en los años que servimos al Señor, que cuando Dios nos dice que algo va a hacer, ¡ay, agárrense hermano, porque sin duda Dios lo va a hacer, pero vamos a pasar por una, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que no quiere que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Y en el proceso, desde la palabra que Dios te entrega a recibir lo que Dios tiene para ti, ese proceso va a ser durísimo. Vas a enfrentar conflictos, problemas, dificultades, falta de fe, decaimiento, sin ganas de nada, porque va a ser difícil. Ahí dice el conflicto grande. Mira en tu vida, ¿has tenido problemas grandes? No. Entonces, ¿saben más o menos a qué se refiere esa palabra? Grande. Entonces, muchos cristianos se frustran cuando oh, yo fui al culto y vamos a poner, Dios usó una hermana y me habló y me dijo que Dios me iba a bendecir y que yo iba a ser prosperado. Voy a poner esa idea. Y el hermano hoy con tanto y feliz le cuenta a todo el mundo que va a ser prosperado porque Dios le habló. Y puede ser, sí, puede ser. Y puede ser de Dios, amén, puede ser de Dios. Y supongamos que sea de Dios. Pero lo que no le dijo la hermana es que tenía que aferrarse al Señor. Y que tenía que tener mucha paciencia. Y que tenía que tener... Ah, a mucha fe, porque le iba a venir dificultades, pero al final Dios le iba a dar lo que tenía para él. Él escapó ese pequeño detalle. Entonces, claro, el hermano recibe la palabra, van dos semanas y el hermano va caminando, pero a 180 por hora, cuando de repente, ¡pah!, choca con un muro, se da vuelta choca con otro, se da vuelta para otro lado, choca con otro, un problema tras otro, un problema tras otro, y dicen, ¡ah!, esto... Esta profeta cuchufleta. No sé por qué dije eso, hermano. Me disculpo, me disculpo. Entonces entonces el hermano dice, pero ¿qué pasó aquí? Entonces es lógico, inmediatamente se, se frustra y piensa que no es de Dios lo que recibió. Y más aún, si no verificó si eso era o no de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, claro, si él verifica que es de Dios, él, los problemas que le vengan, él sabe que está por el camino correcto. Y le viene otro, no importa, no importa, mi amor. Le dice a su esposa, hay que seguir avanzando. Dios nos prometió algo y el diablo está enojado. Así que echemos para adelante. Pero si no sabe eso, si no ha verificado, entonces él se frustra, porque piensa que lo que Dios le prometió no bueno, era verdad. Está captando. No sé cuántas veces a usted se le han venido abajo los ánimos, desanimado. No mire a su hermano del lado porque está peor que usted, así que no lo mire. O sea, ¿cuántas veces se ha desanimado? No ha tenido ganas, no ha tenido fuerza. O sea, dígame, ¿se ha levantado con ganas de venir al culto? No, a veces no. A veces viene por una inercia. ¿Para dónde va viejo? Le dice la esposa. No sé. O sea, literalmente he ido. No no no no tiene un ánimo para venir. Quizás muchos hoy día llegaron sin ningún ánimo, pero están aquí. Y ahora como que recién están como ah oh, tenía que venir entonces. <risa> ahora, en este sentido, cuando vemos aquí que el conflicto sería grande, usted no puede, hermano querido, engañarse. Usted tiene que saber eso. Cuanto mayor sea la bendición o la visión que Dios está poniendo en su vida, cuanto más grande sea la visión, porque ahí también existe el complejo, ¿no? O la complejidad, esa es la palabra, de algunos creyentes que reciben una palabra de Dios tremenda, inmensa yo haré de ti un hombre de Dios, te llevaré a las naciones y llevarás el Evangelio a todo el mundo y ellos recibirán a Jesús a través de tu vida. Entonces el hombre se vuelve el ¡Aleluya, gloria! ¡Qué grande voy a ser! ¡Señor bendito sea tu nombre! Pero para llegar a ese nivel, entonces los problemas que va a pasar van a ser... Entonces ahí entonces dice, no, yo quiero ser portero nomás... Van tener problemas de portero, pues ¿po? ¿me entiende O sea, ahí es donde el conflicto se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una promesa de Dios, que Dios va a hacer algo grande contigo, entonces los problemas van a ser grandes, los conflictos van a ser grandes, y ahí tú no, no, tú no te puedes engañar. Porque cuanto mayor sea la visión, más grande será el conflicto. ¿Mm? <risa> Ahora dice tener cuidado de lo que acepto aquí. O sea, no, usted tiene que entender esto. Ahora, usted no debe desanimarse, es difícil decirlo, ¿no? O sería más difícil cumplirlo. No no se desanime, hermano. Entonces uno le dice arriba, no se desanime. Sí, claro, sí, sí, fácil decirlo. Pero la verdad es esa, usted no puede desanimarse, no puede engañarse en esto. O sea, si Dios tiene algo grande, más grande van a ser las dificultades. Pero Dios no va a asistir en eso. Dios va a estar allí con usted. Dios va a estar con usted para que usted logre lo que Él quiere que usted logre. ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Oiga que me gustó esta parte. O sea, el Señor va a estar con nosotros, hermano, para que podamos cumplir lo que Él nos ha hablado, lo que Él nos ha ministrado vamos al tercer punto mira lo que dice ahí este versículo enfoca dice pero él comprendió la palabra pero él comprendió la palabra la comprensión es tan importante a, a veces usted escucha algo y no comprende dijo algo el pastor pero no le entendí que habrá dicho parece que me dijo que era para mí pero no comprendió nada <risa> nosotros necesitamos entender Tener la comprensión De lo que significa en la práctica Llevar adelante hermano querido Esa visión que el Señor nos ha entregado Necesitamos tener la comprensión O sea, no podemos iniciar algo sin comprenderlo Tenemos que comprenderlo Entonces, no solo para nosotros Sino también para nuestra familia Para los que nos rodean para poder explicarles a ellos con lujo de detalle lo que queremos hacer, porque debemos tener la comprensión de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. En la Biblia tú encuentras a hombres que recibieron una orden de Dios, y la orden de Dios era específica. No les dijo Dios el total de lo que debían hacer, pero sí les dijo lo específico que debían cumplir primero. Y a medida que ellos iban cumpliendo una etapa, Dios nuevamente les da, marcaba otra etapa. Y luego otra etapa. Te imaginas... ¿Te imaginas a Abraham saliendo de, de los caldeos y le dice Dios, yo quiero que salgas de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, esa tierra que fluirá de leche y miel, y allí yo te voy a dar un hijo, pero se va a demorar hartos años, tu esposa se va va a fallar en la fe, te va a pedir que te, te acuestes con la criada, y vas a tener un hijo, vas a tener puros problemas después con él, y después te voy a dar un hijo, pero te lo voy a pedir que lo sacrifiques en el monte para mí, y a ver si lo sacrifique. O sea, Abraham, no, déjenme aquí. No sé si estás entendiendo. eso Entonces Dios nunca hace eso. Dios te dice lo primero. O sea, te pide algo. Muévete hacia adelante. Tres pasos. Y yo, tres pasos. Pero primero tienes que llegar ahí. No le estés preguntando antes de moverte, Señor. Y después, ya los tres pasos primero. El viernes enseñaba a los líderes acerca de Salomón. Y les mostraba a través de la Biblia que Salomón, dos veces en su vida recibió la presencia de Dios Dios le habló, Dios le ministró o se le apareció como dice la escritura la primera vez que se le apareció a Salomón fue cuando le habló por supuesto y le dijo que le daría sabiduría porque Salomón pidió sabiduría y no tan solo eso le daría también riqueza y la segunda vez que se apareció a Salomón fue cuando Salomón había terminado de construir la casa de Jehová el templo y la casa real y cuando hubo terminado dice Salomón Todo lo que Dios le mandó y todo lo que Él también deseó hacer para Jehová, se le apareció Jehová. Pero desde la primera aparición a la segunda, pasaron 20 años. Agárrate, hermano. O sea, si Salomón no hubiera terminado, Dios no se le aparece. Si hubiera terminado antes, se le aparece antes. ¿Por qué? Eso nos muestra que Dios tiene planes. Dios no te va a dar por adelantado lo que tienes que hacer mientras estás haciendo algo. No, no, no, no, no, no. no Te va a decir lo que hagas ahora y cuando lo termines, Dios va a decirte nuevamente lo que tienes que hacer. Esa es la manera de Dios, si tú lo ves en la Biblia, es la manera de Dios. Cuando Dios le dijo a Moisés, ve a Israel o a Egipto y libera a mi pueblo Israel. Y dirás a Faraón, deja ir a mi pueblo y se partió tenía señales y dijo aquí la cosa va a ser papá y le dije, no voy a mostrar las señales al faraón va a caer a mis pies y va a dejarnos ir ah, fácil tú sabes lo que pasó no endureció el corazón y dice la biblia claramente textualmente dios endureció el corazón de faraón para no dejar ir al pueblo de israel y o sea, ¿cómo la cuestión? Dios me manda a libertar a Israel y le endurece el corazón a este otro patrón. No lo ir para tener problemas yo. Fíjate eso. Entonces Dios tiene planes. A través de todo eso forjó la vida de Moisés. Como un hombre obediente, sumiso, sujeto a la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que vivir también ese proceso por naturaleza nosotros somos saltones somos eh, ¿cómo? impulsivos otra frase ver otra somos eh, arrebatados somos eh, no, eso no <ríe> somos somos como muy apresunados y eh, por allí dice de pedro que era Ah, se me fue la palabra. Bueno, usted entiende lo que trato de decir. Y, y constantemente nosotros tenemos ese problema. Porque queremos las cosas ahora. Dios le habla ahora. que Ahora, ahora. Dios me habló, así que yo estoy esperando que llegue del cielo lo que me dijo. No, no. Imagínate. Todo tiene un tiempo para Dios. Todo tiene un tiempo. Le he enseñado también que cuando Abacú recibe esa profecía extraordinaria, cuando nosotros leemos a Abacú, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto ¿Se acuerda usted de esa profecía que sigue diciendo ahí? ¿Se acuerda? Aunque falte el producto del olivo, aunque los obradores no no no den mantenimiento de las ovejas. Oh, ¿qué qué dice después? No hay va vacas en el corral. ¿Qué dice después? Me alegraré en Jehová. Pero esa profecía comienza con algo extraordinario extraordinario Increíble que cuando usted ve la cronología de esa profecía, ¿sabe? Después de 80 años de haber entregado esa profecía, se cumplió. Agárrate, hermano. Imagina, yo te profetizo hoy día y en 80 años más se cumple. <risa> Pero nosotros queremos instantáneamente, ese si Dios me habló, me llamó el Señor, háganse un lado que Dios me dijo que yo iba a predicar, así que me voy a hacer una iglesita. O sea, si Dios te habla para algo, entonces Dios te va a preparar para eso. Y tú también tienes la responsabilidad de entender lo que Dios te ha hablado, de entender, de comprender lo que Dios te ha hablado, lo que eso implica para poder realizar la obra del Señor. Entonces tú tienes que prepararte. Tienes que preparar también a los tuyos. O sea, no puede ser que tú dices, bueno, tengo un llamado de Dios y voy a ser pastor. Y así que tengo mi llamado, así que mi mujer tiene que seguirme, no más, mi hijo igual. No, tienes que prepararte. Y tienes que preparar a tu familia. ¿Para qué? Para que sean parte de esa visión. Quizás sin magnificarla más allá, pero tampoco subestimarla. Porque tiene implicancias, tiene conflictos, tiene dramas. ¿Y qué pasa que si tus hijos no quieren nada? No, papá, no quiero. No, no, yo no quiero. No, ya tú, yo no, yo no te apoyo, yo no te acompaño. Pero si Dios me llamó, po. ¿y qué ponés el hijo? Te llamó a ti. Po. O sea, piensa un poco en eso. Cuando los hijos están pequeños, cuando tienen 3, 4 años, 5 años, no hay problema, pues. ¿Entiende? El señor nos llama y nuestros hijos nos siguen ahí, la la parva de niño chico atrás. Esto, ¿eh? y uno hace todo a la hora y ellos van creciendo dentro del auto, se no hay problema. Pero cuando ya los hijos están grandes, 15 años, 14 años, 17, 18, 19 años. Oh, entonces tienes que preparar. Tienes que prepararte y eso implica entonces que tú tienes que tener, ¿qué cosa? Comprensión. Y dice, pero Él comprendió la palabra. Comprendió la palabra. ¿Comprendes tú cuando Dios te habla? ¿Comprendes tú cuando Dios te ministra y te dice algo que debes hacer? ¿Lo comprendes realmente? O sea, tú tienes que comenzar a entender lo que Dios te dice. Cuarto y último paso. No quiero aburrirles más, hermano. ¿Qué dice ahí? De acuerdo al contexto bíblico, dice y tuvo inteligencia en la visión. ¡Levante la mano los inteligentes! ¿Se considera inteligente usted? Ah, gracias, hermano. Yo yo todavía estoy en... casi. Entonces, dice, y tuvo inteligencia... En la visión. O sea, aparte de comprender lo que Dios le había hablado, aparte de verificar lo que Dios le había hablado para que fuera una palabra verdadera de Dios. ¿Me está oyendo? ¿Me está siguiendo lo que digo? Él no subestimó esa palabra porque el conflicto era grande. O sea, sencillamente sabía que tendría dificultades, pero él recibe inteligencia o tiene inteligencia y actuar con inteligencia, hermano, cuesta. Porque nosotros podemos considerarnos inteligentes, pero de repente no actuamos con inteligencia. O sea, si no actuamos como con inteligencia, actuamos como actuamos como como necios. Demos buenas palabras más bonitas, decir tonto es muy fuerte. O sea, actuamos como necios. ¿Ya? En este sentido, cuesta poder aplicarlo a nuestra propia vida. Es más fácil decirle a otros, pero debemos también aplicarlo. A veces no somos inteligentes. Porque no damos los pasos. La inteligencia viene, escúcheme bien, cuando usted comienza a recibir una palabra de Dios y se cerciora de que esa palabra es de Dios. Segundo, usted no va a subestimar esa palabra porque, aunque sea de Dios, va a traer conflictos a su vida. Pero, porque Dios va a cambiar todo el orden de su vida, porque Dios no lo quiere como usted está, sino lo quiere renovar, cambiar, regenerar, hacer otra persona de usted, y usted debe entonces entender lo que Dios le habla. Y ahí viene la inteligencia. Entonces ahí, ¿sabe? El síndrome de muchos creyentes, de muchos cristianos, de hijos de Dios, es que toman decisiones sabias, miren lo que estoy diciendo, toman decisiones sabias, pero no las saben instrumentar, o sea, no saben ejecutarlas de una forma inteligente. ¿Me están entendiendo? Y ahí, cuando ellos no saben implementarla con inteligencia, esa visión los aplasta. O sea, tú tienes que ser inteligente en tu forma de trabajo, en tu forma de vivir, en tu forma de actuar, en tu familia. Tienes que ser inteligente. O sea, hagamos algo algún ejemplo. Usted construye su casa, ¿cierto? Usted y usted tiene un modelo de casa en su mente. Pero usted tiene un modelo de casa en su mente sin mirar las necesidades que tiene su familia. Sino que usted tiene un modelo y se le mete un modelo en la cabeza. El baño lo voy a poner aquí, el dormitorio lo voy a poner allá, aquí voy a poner la cocina. O sea que hay que pasar por la cocina para el baño. Estoy poniendo ideas, ¿no? Porque no, no lo implementa inteligentemente. Ya me siguen eso, ya entendió lo que está tratando de decir. Y en muchos casos en la vida diaria nuestra no somos inteligentes para aplicar la visión que Dios nos ha entregado. En todo aspecto de nuestra vida, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que una vez que recibimos la visión de Dios para hacer ejecutar en nuestra vida, entonces nosotros debemos pedirle inteligencia. La inteligencia, hermano, es el fundamento, o diría es lo fundamental para poder llevar adelante la visión. Si no utilizamos la inteligencia, entonces vamos a quedar truncados en, Y esa visión nunca se va a poder concretar. Por eso en esto, la palabra de Dios nos enfoca. Que debemos nosotros ser inteligentes. Usted conversa con un hermano y dice, no, sabe que yo soy súper inteligente. hermano me ha he dado cuenta que soy súper, hiper, hiper inteligente. De repente me he encontrado pensando en algunas cosas extraordinarias. No, tengo un negocio en mente aquí, pero no va ser extraordinario pero nunca lo concreta quiero hacer algo y lo que tengo en mente espero extraordinario pero nunca lo concretamos y al final quedó como una buena idea ¿sabes cuánta gente en el cementerio quedó con grandes ideas? con grandes inventos que nunca se concretaron y nosotros los cristianos somos igual ¿Por qué? Porque no tenemos la inteligencia para concretar o para implementar lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando el Señor dice, en, en, en, en, el, en el libro de Mateo 28, 19 me parece que es, cuando habla de la gran comisión, el Señor dice, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Amén. Y usted ya ha ido por todo el mundo, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, la frase dice ir por todo el mundo predicar mi evangelio perfecto entonces ¿cómo implementamos eso nosotros? tenemos que tener inteligencia ¿cómo lo hacemos? dice pastor ¿cómo? Yo, yo vivo aquí en Sillán yo vivo la población ahí eh, el Roble yo vivo yo vivo la Río Viejo yo vivo aquí en la ¿cómo se llama la atraca? Maipú Maipú Coiquén ya yeah listo Entonces, no yo vivo aquí no, vamos a ir a todo el mundo sí pero si implementamos con inteligencia el mandato del Señor ahora mismo usted está aquí en Chillán ciudad de Chillán Barro Salón a 4T6 estamos llegando a todo el mundo la inteligencia para implementar lo que Dios nos ha mandado entendiendo qué nos ha mandado a hacer, comprendiendo lo que debemos hacer. O sea, cuando usted logra entender, entonces usa su inteligencia para poder hacerlo. Dios creó seres humanos inteligentes. Inteligentes. Repítaselo de nuevo usted mismo. Dios creó seres humanos inteligentes inteligentes los creó a la imagen y semejanza inteligente dios no lo creó tonto lo creó inteligente mira el hermano que está al lado de dígale tú eres inteligente ahora si no lo creemos hacer inteligente ¿Pero cuándo se nota la inteligencia? Cuando implementamos lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y aquí es donde tú y yo, hermano querido, tenemos que poder realizar. Entonces, si nosotros comprendemos lo que Dios nos ha hablado, entendemos aquello, revisamos si eso no es de Dios y no subestimamos la profecía o la palabra de Dios, que va a venir dificultad, que va a venir complicaciones, pero a pesar de eso es de Dios porque la verificamos, entonces nosotros vamos a entender que debemos usar la sabiduría para implementar lo que el Señor nos ha hablado. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este tiempo usted? Frente a la visión que Dios le ha dado, ¿qué debe hacer? Dios quiere que usted continúe, Dios quiere que usted avance, si no pudo por un lado, tendrá que poder por otro. Los que conducen vehículos saben, ¿no? A veces nos metemos por un callejón sin salida. No sé si por aquí, viejita, no, pero parece que es por allá. No sé si por aquí, de ahí, Uy, no tiene salida. No te, o sea, como el hombre es inteligente, aunque se haya equivocado de camino, hay que echar marcha atrás nomás, ¿por no, marcha atrás, salgamos y volvemos a intentar por allá. Pero no se queda ahí todo el día. ¿y qué, ¿Por qué no? Es que no se puede hacer porque hay unos muros. Pero como es inteligente, echa marcha atrás como puede, sale de alguna manera y busca otra vez el otro el otro lugar. ¿Sí o no? Cuando usted vino la primera vez para acá, se perdió. Bueno, hoy día también se perdió, pero... No encontraba estacionamiento y comenzó a buscar, inteligentemente comenzó a buscar. Aquí está, bueno, aquí alcanzo, aquí que puedo. Se estacionó. O sea, usted usa su inteligencia para solucionar algunas situaciones. ¿Sí o no? A veces algunas personas usan también su inteligencia. Y dicen, no hay aceite. ¿Cómo van hacer los huevos? Con agua. ¿Y se ha comido huevos con agua? Sí. Porque usa la inteligencia. Dígame si no. De alguna manera usa su inteligencia y hace las cosas que tiene que hacer. <risa> ¿Ve? O sea, todo tiene su salida, pero nosotros a veces nos bloqueamos porque no usamos la inteligencia. Llegamos a cierto nivel eh, como iglesia, como miembros, como cristianos y algunos dicen, no, yo hasta aquí nomás hasta aquí, no, yo estoy bien, aquí. Yo, yo ya hice todo lo que tenía que hacer en la obra del Señor. No, no, ¿qué más, qué más yo voy a hacer? si sí. está bien, así Ahora voy a ir cuando pueda, cuando me quede tiempo. Yo ya estoy bien. ¿Y tu inteligencia? Si tengo que arreglarme, las tengo que hacerlo de alguna manera. ¿Para qué? Para seguir adelante. Tenemos que usar la inteligencia para poder concretar lo que Dios nos ha mandado. ¿Me está escuchando? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo en forma adecuada, preservando también en ello nuestra salud y nuestras relaciones. Nosotros no tenemos que complicarnos tanto la vida, porque si usamos la inteligencia que Dios nos ha dado, no nos vamos a complicar tanto. No podemos dejarle todo a Dios. El problema también de muchos cristianos es que le dejan todo a Dios. Pero si Dios ya dio la orden... ¿Se cuando le dijo a Moisés? ¿eh? Toca contubar el mar, el mar se abrirá y dile al pueblo que marche. Listo. Nada más. No tenía que hablarle ni una cosa más. Entonces, ¿pues qué se abrió el mar? Señor. Señor, ¿y ahora? Dijo que marchara. Y, Dale, po. Avanza, si te abrió el mar, para qué crees tú que te abrió? Entonces, a veces Dios le abre una puerta a usted y usted dice, sí voy. O le abrió una puerta y abierta la puerta tanto que pidió para que el Señor la abriera la puerta y yo, no que, que no sé si es de Dios o no es de Dios Pero, hermano si está abierta la puerta pasa no me mira así ya si yo también era torpe cuando comencé hasta el día de hoy algunas torpezas me quedan todos tenemos parte de eso somos inteligentes en algunas cosas en otras somos retorpe Amén. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué va a hacer usted con lo que Dios le entregó? ¿Qué va a hacer usted con la visión que Dios ha puesto en su vida? ¿Qué puede hacer usted? Usted tiene que seguir el ejemplo de Daniel. Yo tengo que seguir el ejemplo de Daniel. Desarrollar esos pasos para poder concretar esa visión para poder realizar esa visión, para poder cumplir con el propósito que Dios tiene con mi vida, en todas las áreas de mi vida, ya sea familiar, económica, material o espiritual. Si hablamos de ministerio, nosotros tenemos que cumplir con la visión que el Señor nos entregó, de poder realizar su obra, el poder hacer su obra y tenemos que ser inteligentes. Y usted mira de nuevo su hermano, él es inteligente. Es verdad. Lo que pasa es que él no sabe que es inteligente. Dios mío, lo que dijo el Y ahora ir a hacer el llamado para que pase los brutos, ¿qué? No, hermano. Estoy tratando de enseñarle algo que es una realidad. De repente somos inteligentes en algunas cosas, pero no usamos la inteligencia en lo que Dios nos ha pedido que hagamos como hijo de Dios. Debe haber inteligencia, debe haber sabiduría, debe haber conocimiento de lo que Dios nos ha pedido. Saber perfectamente en estos cuatro puntos de Daniel nosotros nos damos cuenta lo que debemos hacer y nosotros tenemos que desarrollar todo aquello para poder saber cómo lo vamos a hacer. ¿Qué era lo primero? ¿Recuerda usted lo que era lo primero? verificar, no se quede con que mira, mira, mira, mira, mira no, verifique, porque si usted no verifica se va a tirar a la piscina y no tiene agua, en un cambio si usted verifica, uh, aunque no tenga agua usted se tira nomás, porque Dios dijo, o no, a ojos cerrado es que dos más dos es cuatro, sí, pero para el Señor no, pueden ser diez, veinte, cuarenta, Y es el punto de diferencia. Cuando Dios te dice algo, no hay límites. Si no tienes que ver lo que pasa en en, todo, en toda la Biblia con los hombres de Dios. Dios hizo cosas increíbles, sobrenaturales. Y Dios quiere hacer cosas contigo que son sobrenaturales. Él no quiere trabajar en la naturalidad humana. Dios quiere trabajar en lo sobrenatural de Él. ¿Para qué? Para que la gloria no te la lleves tú ni me la lleve yo. Se la lleve Él. ¿Me estás entendiendo lo que Dios va a hacer? O sea, sería sería chistoso, ¿no?, decir, oh, hermano, el Señor nos está bendiciendo, hagamos una ofrenda y llegamos a 240. No, pues, llegamos como 300. 240 es poco. No sé si me entiende. Pero lo sobrenatural de Dios, estoy poniendo un ejemplo, no se preocupe, no le voy más plata. <ríe> lo sobrenatural de Dios que con estos 300 o, o, o 250, un millón. ¿Qué es eso? Hace un milagro eso es un milagro ¿y qué fue? eso dice, ya, ya, ya, ya dice eso. ¿qué fue Cristo? entonces ahí vemos la diferencia o sea cuando nosotros hacemos lo que podemos hacer entonces es porque no estamos entendiendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos porque tenemos la duda por eso el Señor nos enseña a través de este versículo que tenemos que verificar verificar la palabra que sea verdadera ¿Me está escuchando? Luego de eso, no subestimarla. Porque si es verdadera, entonces van a venir dificultades, van a venir complicaciones. ¿Por qué? Porque va a ser un conflicto grande. Pero estamos en el camino correcto. Desde el día que aceptaste al Señor, las cosas se te pusieron cuesta arriba, ¿no? Sin duda fue una bendición linda, maravillosa. Te gozaste, lloraste, algo extraordinario te pasó en tu corazón, qué lindo. Pero de ahí en adelante los problemas te llovieron. Yo decía, ¿qué pasó? Claro, el diablo no te quería soltar. Por. Y gracias a Dios que ahora ya te soltó el diablo. Pero eso no significa que te va bien en todo. Eso no significa que de repente no tienes problemas. y De repente vas caminando lo mejor por la calle y alguien te choca por el hombro y más encima te reta y te trata terriblemente mal y te dice, ¿qué le hice yo? Yo le no dije, no, él me chocó. Yo le dije, ¿qué yo? Te quieren sacar de lo que quiere Dios que haga o, o hagas tú. Entonces, lógico, el diablo va a usar a quien quiera. Y ahí es donde tú tienes que saber, o sea, no subestimar lo que has recibido de parte de Dios. Y tercero, por supuesto, es comprender lo que has recibido para ejecutarlo en la forma correcta. Y lo, y lo cuarto es la inteligencia. Usa la inteligencia. ¿Estás oyendo, hermano querido? Así que tienes una gran tarea hacer lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Amén? Muy bien, póngase de pie, por favor. Y no vamos a avanzar pastor. Danza si quiere. Tiene toda la libertad. Yo espero en el Señor, hermano, que usted pueda pueda recibir esta palabra hoy y que es una palabra de instrucción y de verdad con, con todo mi corazón se lo digo ayuda a que nuestra mente y nuestro corazón se abran para dios y que podamos entender el tiempo que estamos viviendo y que dios tiene un plan tan extraordinario tan maravilloso entonces qué podemos hacer ven decir tu vida nada más Yo sé que para algunos dicen, no, pero es que no me dio la respuesta. ¿Cómo que no te di la respuesta, hermano? Dime si no tienes problema. Entonces, tú tienes aquí la respuesta de cómo enfrentar estos problemas. Estos cuatro pasos, aplícalos en tu vida. Y van a poder darte la solución de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Me estás escuchando? Así que, hermano querido, verifica lo que Dios te habló. No subestimes. Tienes que comprender y desarrollar con inteligencia Para llevar adelante todo lo que Dios Te haya encomendado Dios a cada uno de nosotros nos da una responsabilidad En diferentes áreas de nuestra vida Y nosotros somos los responsables de ejecutar aquello Por eso cuando Salomón le pidió a Dios No le pidió riqueza Sino que le pidió sabiduría Para poder gobernar al pueblo Y Dios le dijo, no tan solo te voy a dar sabiduría. Como no me pediste riqueza, te voy a dar riqueza. La Biblia dice que llegaban a oír a Salomón de un montón de lugares. Y cada uno de los que llegaban eran príncipes, reyes y traían riqueza para Israel. Nunca había sido tan prosperado ese pueblo. Por lo que Dios le había entregado a ese hombre. Tú y yo debemos usar la inteligencia de Dios. Pedirle al Señor que nos ayude a ejecutar y a realizar lo que Él nos ha encomendado como hijos de Dios. Espero esta palabra haya bendecido tu vida. Y te ayude a encontrar la dirección correcta para tu vida, hogar, familia y ministerio. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, dándote gracias agradeciendo tu gran bondad y tu gran misericordia cada uno de tus hijos aquí Señor ha oído esta palabra y yo estoy cierto y seguro Señor que tú has ministrado sus corazones de una forma especial yo te ruego Señor nos ayudes no ha sido fácil llegar hasta aquí no ha sido fácil Señor en estos 23 y casi 24 años Pero sin duda, Señor, a pesar de todos los escollos, problemas o conflictos, hemos visto, Señor, como tu mano maravillosa nos ha ayudado. Hemos implementado un sinfín de formas, maneras, para poder llevar adelante tu obra. En muchas de ellas, Señor, hemos visto tu gloria, y en otras hemos fracasado y nos hemos frustrado. Pero, Señor, seguimos intentando. Danos sabiduría. Danos la capacidad, Señor, de poder implementar lo que tú nos has llamado a hacer. Pon en tus hijos y en tus hijas esa capacidad, Señor. Pon esa sabiduría que ellos necesitan, Señor, para poder ejecutar tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo este tu pueblo. Bendigo a esta tu iglesia. Y a pesar de todos los conflictos y problemas personales que ellos viven y a pesar de todos los conflictos y problemas familiares que puedan tener, y a pesar de todos los problemas y conflictos económicos y materiales, Señor, que puedan existir, todas las situaciones que están hoy día anómalas y que quizás están impidiendo, Señor, el fortalecimiento espiritual de ellos o el levantamiento de ese estado, Señor, espiritual alicaído, Señor, permite en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda confortarles que tu Espíritu Santo pueda levantarles y animarles, porque no ha terminado la carrera, no ha terminado, Señor, tu propósito, sino que tú estás esperando, Señor, que terminemos de hacer lo que tú nos mandaste para luego ordenarnos qué debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, tu bendición y tu presencia sobre cada vida y sobre cada corazón. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Dótale Señor de capacidad Y sabiduría Dótale Dios mío de empeño, de esfuerzo Dótale de sacrificio por tu obra Dótale Señor del anhelo Y el deseo de hacer Lo que tú nos has mandado a hacer Padre en el nombre de Jesús Glorificate en ellos hoy Gracias Padre mío Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Gracias, gracias Jesús amado Oh Aleluya La Biblia dice que Salomón le pidió sabiduría a Dios, eso me da a mí la oportunidad de hacer lo mismo, de ir a la presencia de Dios y pedirle sabiduría. ¿Quieres tú hoy pedirle al Señor sabiduría para tu vida, para implementar todo aquello que ahora es un conflicto terrible y que no sabes qué hacer ni cómo hacer solo Él puede dotarte de esa sabiduría dice que en este sentido Salomón recibió lo que pidió y mucho más lo más importante hoy es lo que tú necesitas de parte del Señor si hoy tienes esa necesidad y tienes alguna necesidad en tu vida creo que puedes venir a la presencia de Dios y pedirle que Él te ayude y que Él traiga esa respuesta a tu vida, a tu corazón Porque sin duda a veces no somos inteligentes Ni somos sabios Pero Dios nos puede ayudar Ven al altar en esta mañana Ven al altar Ven a pedirle al Señor lo que necesitas Tú eres su hijo, eres su hija Y Él no tiene límites para sus hijos Él puede darte lo que necesitas hoy sea tu necesidad en esta mañana cual sea la situación en la cual te hallas o te encuentras que provoca que te estanques que provoca que no avances que provoca que no crezcas cual sea la situación que estás viviendo puedes pedirle al Señor y Él obrará sobre tu vida, sabes por qué porque Él te llamó para usarte Él te llamó para guiarte Él te llamó para proyectar tu vida bajo su plan y su propósito y todo aquello que en nuestra vida nos estanca y nos detiene no es la voluntad de Dios las dificultades pueden venir, los problemas pueden venir sacudir nuestra vida llevarnos a dudar o incluso desmayar en algún momento pero su espíritu vuelve a levantarnos pero si tú llevas tiempo y no has podido levantarte esa no es la voluntad de Dios toda necesidad que tengas preséntala ante Él pídele al Señor que Él haga una obra allí el obra en lo sobrenatural Y Él te dará la salida y la respuesta a tu vida. Si hay enfermedad, si hay problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas económicos, situaciones difíciles que quizás mi mente no alcance a imaginar, pero Dios las conoce. Y eres tú quien presentará aquello al Señor. Él te huirá a ti. Te escuchará a ti hoy. Él escuchará tu clamor. Él escuchará tu petición. Su oído está atento a ti en esta mañana para traer la respuesta a esa necesidad. No mires tus errores, no mires lo que has fallado, no mire cuántas veces lo has hecho. Estás en presencia de Dios y el Señor que puede responder a tu necesidad puede limpiar tu vida, perdonar tu pecado, perdonar tu maldad o tus errores. El Señor quiere ayudarte en esta mañana solo debes confiar en Él creer en Él Padre oro por las vidas de tus hijos oramos en esta mañana y te pedimos por misericordia que puedas obrar sobre sus vidas ellos deben tomar decisiones en sus vidas decisiones que marcarán su futuro pero Y sin duda Señor decisiones que son serias Padre yo te pido Le ruego guíales Guíales Un día les llamaste Señor Para ser tus hijos Les salvaste, les redimiste Les perdonaste sus pecados Les lavaste en tu sangre preciosa Y el tiempo ha pasado Señor Y el decaimiento ha venido Y ha golpeado su vida el conflicto y el problema Las dudas han aparecido Señor Y muchas veces Lo prometido no ha llegado Pero tú eres el Dios que los llamó. Tú eres el Dios que les amó primero. Tú eres el Dios que les rescató. Y tú eres el Dios que conoce sus debilidades como sus fortalezas. Yo te pido, Señor, en esta hora extiende tu mano sobre ellos, sobre sus vidas sobre sus hogares y familias. Padre, quita en esta hora todo obstáculo. Quita, Señor, toda opresión del enemigo. Saca toda duda de sus mentes y corazones. Señor haz que vuelvan a sentir Como sentían la primera vez que te recibieron Esa confianza plena en ti Esa confianza Señor que tenían en ti Padre en el nombre de Jesús Yo te pido bendíceles Señor Glorificate en ellos Derrama tu presencia y tu bendición Ahora mismo Padre En el nombre glorioso de Jesús Padre gracias Gracias Por lo que tú haces en sus vidas... Por lo que tú realices en ellos... En el nombre glorioso de Jesús... Padre les bendecimos... En el nombre de Jesús... Les libertamos... En el nombre de Jesús... Rompemos toda atadura del diablo... En el nombre de Jesús... Sacamos Señor toda raíz de amargura... En el nombre de Jesús... Rompemos con todo obstáculo... En el nombre de Jesús... Echamos fuera toda enfermedad En el nombre de Jesús Pedimos que la sabiduría llegue La inteligencia llegue Padre Dótales de capacidad De inteligencia De sabiduría Padre en el nombre de Jesús Trae sobre sus vidas Sus hogares Sus familias Sus negocios Padre en el nombre de Jesús Bendice sus vidas hoy Gracias Jesús ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, sí! ¡Sí, Señor! ¡Oh, Gloria! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, mi Dios Oh, sí Señor, fluye, fluye fluye con tu presencia fluye con tu Espíritu Santo oh mi Cristo amado aleluya te adoramos te exaltamos Señor te damos honra, gloria, alabanza aleluya, aleluya oh gloria, gloria, gloria bendito eres Jesús oh presencia de Dios Espíritu Santo de Dios. Fluye aquí, Señor. Fluye, fluye, fluye, fluye. Fluye, Señor Jesús. Errama tu presencia. Errama tu Espíritu Santo. Oh, Rey de gloria. Aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, Santo eres. Bendito eres, Señor Jesús. Oh, Gloria. Oh, bendito. senyor aleluia aleluia ese aplauso de alabanza al Señor maravilloso Dios aleluya maravilloso Jesús gracias Padre gracias Rey de Gloria aleluya oh santo eres Señor ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gracias. ¿Cómo concretar la visión? Es el tema que nuestro pastor estuvo ministrando en esta mañana, un hermoso tema, un hermoso mensaje que hoy Dios habló a nuestra vida y que creo y estoy segura que cada uno de aquellos que estuvieron hoy escuchando este mensaje han sido bendecidos por esta palabra la cual Dios tenía presentada. Para nuestra vida cómo concretar la visión es el mensaje que nuestro pastor estuvo ministrando y que tomó también como referencia bíblica en el libro de daniel capítulo 10 versículo 1 tenemos algo especial en el templo y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes todo lo que está ocurriendo desde ese lugar pueden dar unaluya una hermosos momentos estamos un viviendo desde es el nombre. centro familiar de adoración si sí, lo es un grato gloria, ambiente Señor, hay Jesús. en ese lugar sin duda una hermosa Ay, bendición Dios, oh que Dios. se estuvo viviendo luego de este mensaje Gracias. Que nuestro pastor estuvo ministrando en esta mañana. ¿Cómo concretar la visión, este tema que hoy Dios nos hablaba y que sin duda bendecía también nuestra vida y nos hacía un poco eh, comprender que Dios está en control de todo y a Él solo debemos pedir esa sabiduría, ese consejo, esa ayuda para enfrentar eh, toda situación que nosotros podamos estar viviendo. Así que esperamos que hoy usted también haya podido recibir este mensaje y haya eh, recibido esa bendición de parte de nuestro Dios y en el, el, el templo eh, tenemos sí, a nuestra hermana el, el, el Trace, nos vamos no, no, a compartir si no, no, no, no, no, vamos no, no, no, a no, vamos Señor, compartir este hermoso momento que él él seguimos viviendo desde este que él ha sido maravilloso que su amor ha inundado su vida y que sin él nada puede hacer oh Señor te alabamos, te bendecimos grande ha sido tu misericordia para con nuestras vidas Señor tu amor excede tu excede Señor a todo conocimiento humano, tu amor es inmenso Señor, maravilloso eres, aleluya oh gracias Jesús gracias Señor Jesús oh Señor aleluya te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos Te damos honra, gloria, alabanza a ti Señor Maravilloso eres Aleluya, aleluya Santo Oh bendito Dios Sí, Jesús Gracias Señor <risa> Imagínese usted Que usted es parte del pueblo de Israel Y y que está frente al mar rojo y detrás de ustedes enemigos pero el mar rojo está cerrado y no se puede atravesar cuando Dios le habló a Moisés y le dijo que tocara con su vara el mar y se abrió el pueblo de Israel vio con sus ojos como el mar se abría hasta la otra orilla ahora si usted hubiera estado allí y oye la voz de Moisés de cruzar, ¿cómo habría cruzado? Esa es la pregunta que me hago yo. ¿Cómo había cruzado? Así lentito, suavecito, o como dice alguien, tomó carrera y partió, hermano. Y después que llega al otro lado, tiene otra posibilidad más. Porque luego que usted cruza el Jordán, o sea el Mar Rojo Y los egipcios corren detrás de ustedes Dios cierra el mar Y mata a todos los egipcios Y ahí María, ¿dónde está María? Agarró un pandero, hermana Y se puso a cantar no, no me imagino a alguien de ese pueblo de Israel que quedó así. Me imagino que todo ese pueblo saltaba de alegría, brincaba porque Dios les había librado del ejército de Faraón, de sus caballos eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, nos ha librado de la muerte, nos ha librado del pecado, nos ha librado de Satanás, hoy tú eres libre para alabar y glorificar el nombre del Señor eres libre para exaltar su nombre, Aleluya oh Señor! Aleluya Aleluya maravilloso Jesús maravilloso Señor gracias a ti Señor Jesús aleluya, aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria sí Señor, bendito eres a ti es la gloria Señor uh Señor gracias mi Rey Gracias mi Señor Aleluya Gracias Señor Denle ese aplauso del avance al Señor hermano Hay gozo, hay alegría en medio del pueblo de Dios y cómo no estar contento, cómo no estar gozoso si esa presencia de Dios se mueve en medio de su pueblo. Hay tantas razones para alabar el nombre del Señor, para agradecerle a Él. Su amor ha sido inigualable en nuestra vida, su misericordia y su bondad han sido maravillosas para con nosotros. Y hoy el pueblo de Dios reunido en este lugar se goza, canta y alaba también y bendice el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermana. Tracy, usted está ahí en medio de este ambiente hermoso también que se puede estar viviendo y que se transmite a través de, de la pantalla. Así es, la verdad es que acá hay un lindo ambiente y no porque haya cesado la alabanza, ha cesado la eh, la adoración de su iglesia, de su pueblo, de los hijos que en esta hora agradecen también la bondad y la misericordia que Dios ha tenido al hablarnos a nuestras vidas y al mismo tiempo a través de su espíritu. Espíritu Santo tocar nuestros corazones acá sigue la alabanza hermana Katherine, nosotros queremos compartir y ya tendremos la oportunidad también de poder conversar con nuestros hermanos que estuvieron en este lugar y que también tuvieron la oportunidad de escuchar esta palabra esos momentos de alabanza, continuamos viviendo ahí desde el Centro Familiar de Adoración si lo ella la hora ha ido avanzando al igual que el transcurso de este culto y ya acercándonos al término de este culto de celebración, nosotros esperamos que cada uno de nuestros hermanos hayan estado muy muy atentos a todo lo que ha estado ocurriendo y recibido así también la bendición de Dios para sus vidas. Y tenemos un contacto con nuestra hermana Tracy para que ella nos comente ahí a ver si tiene alguna apreciación También de nuestros hermanos Así es, estamos junto a nuestros hermanos También para conversar con ellos Preguntarles ah, que le ha parecido sí, sí, el sí, tema sí, Y estamos sí, junto sí, a nuestra sí, hermana Bernarda para, También para, para conversar Cuéntenos hermano, mi hermana cómo vivió este culto Que le ha parecido el mensaje Una hermosa bendición Que no hemos tenido el día de hoy El Señor se movió en mi corazón En mi vida me ha tocado Fuerte mi corazón eh, Con su presencia En eh, todos los predicadas de libro de Daniel donde tenemos que ser inteligente para buscar a Dios, para buscarle cada día porque él es el único camino que podemos buscar, la única verdad es él. Tenemos que buscarle cada día, aferrarnos a él porque el bien y viene pronto por nosotros. Tenemos que aferrarnos cada día más, al Señor. Yo le preguntaba usted antes de, antes de entrevistarla, eh, Dios nos llama, a usted la alcanzó con un propósito, eh, cuéntenos cómo, cómo Dios ha forjado ese propósito en usted, cómo Dios la ha usado también para concretar. Bueno, Dios, un día llegó a mi corazón, a mi vida, y hasta el día de hoy está en mi corazón, en mi hogar, y... Mi llamado ha sido para para ser un un puntal para mi familia, para mis hijos, para mis nietos que están creciendo y quiero ser un puntal para ellos. Esa es mi visión de que seguir adelante buscándolas cada día más. Muchas gracias mi hermana por sus palabras Y también por, por hacernos comprender También como Dios le habló a su corazón Sí, bendiciones Bendiciones, me siento feliz, contenta Mi anhelo de estar siempre acá en la casa del Señor En los atrios del Señor Alabando a su nombre Y escuchando de su palabra Que es lo más grande que toca nuestro corazón Y nos da fuerza no levanta la, la palabra del Señor, él dice su palabra que es eh, la medicina para nuestro hueso, para nuestra alma, es la que debemos amar cada día su palabra. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Para usted también, mi hermana. Muchas gracias. Para su familia. Señor, le bendiga mucho. Ahí estaba entonces la apreciación también de nuestra hermana. Y qué hermoso saber, hermana Cati, lo que provoca la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sentir que es Dios quien nos está hablando, que nos está ministrando, que no es un hombre simplemente, sino que es Dios, hablando a través de su Espíritu Santo y enfocándonos también en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así es, y me quedaba algo de lo que nuestra hermana eh, comentaba, porque si bien es cierto el mensaje nos hablaba de, de tener esa sabiduría para poder llevar a cabo la función que Dios ha encomendado en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros podemos pensar que está hablando de del salir a predicar, del tener un llamado de pastor, de evangelista, pero ella decía su llamado es el puntal para sus familias, poder transmitir. Quizás eh, la vida cristiana A sus hijos, a, a sus familiares Más cercanos, así que Qué importante es que nosotros podamos tener la claridad Del de llamado que Dios tiene Para cada uno de nosotros Un tremendo legado que tiene sí. ella también Para con su familia y ser esa luz Que en su momento llegó Y sigue siendo también para sus hijos Como hijo, para su esposo Que fueron alcanzados a través de ella Para el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Y la verdad es que nosotros seguimos acá Y seguimos también acercándonos a nuestros hermanos Bendiciones Bendiciones, mi hermano, su nombre y qué le ha parecido a usted el culto de hoy, la palabra que ha sido ministrada. Mi hermana Dios le bendiga, mi nombre es Cristian Campos y la verdad que pucha, bendecido, doblemente bendecido por la palabra, cierto, muy eficaz, muy verdadera, una palabra que me orienta en tanto en mi vida familiar, mi vida como cristiano, cierto, y en mi trabajo, por supuesto. Mi hermano Cristian, cuéntenos eh, Dios eh, a través de la, del mensaje Nos hablaba acerca de los propósitos También que Dios tiene con nosotros ¿Usted siente que Dios ha concretado O que eh, falta aún Por concretar eso en su vida? Mire, yo vivo día a día Veo como Dios eh, me va encaminando Va concretando su propósito en mi vida Como le digo tanto en los familiares En los espirituales, en mi trabajo Es algo que día a día siento que se va concretando Cuéntenos mi hermano Cristian ¿Cuántos años lleva usted aquí con nosotros? Mire, más o menos cinco o seis años aproximadamente. ¿Y cómo llegó usted a este lugar? Mire, la verdad es que a través de, la, de las redes sociales, a través de la televisión, de la radio, fui bendecido gracias a Dios estoy aquí. ¿Y cómo han sido estos seis años en el Señor? Mire, como, bueno, ha sido, obviamente, difíciles, bueno también, pero bendecidos, al fin de cuentas, bendecidos. Amén. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Muchas gracias a usted, Dios bendiga. Ahí estaba también, entonces, el comentario de nuestro hermano Cristian, eh, también hablando acerca de la palabra y cómo, cómo vemos, hermana Katy, que... En realidad la palabra enfoca en todas las áreas, en la vida familiar, en la vida que nosotros llevamos a la parte secular, en nuestro trabajo, o sea, nos orienta en todo sentido, nos, nos trae una enseñanza tremenda y sin lugar a dudas hoy hemos sido bendecidos también a través de la administración cómo concretar la visión que estaba en el libro de Daniel capítulo 10 versículo 1 de la serie Ministerio y Mayordomía. Yo ya desde este lugar comienzo también y aprovecho de despedirme agradeciendo la sintonía de nuestros hermanos y por supuesto esperando que Dios les pueda bendecir grandemente durante esta jornada y también en lo que resta esta semana y que Dios pueda concretar, como decía la palabra, el propósito en cada uno de nosotros y que esta sea una semana de mucha bendición. Así que que el Señor les bendiga mucho. Muchas gracias, hermana Tracy, por esos comentarios y también esas apreciaciones que podía tomar de nuestros hermanos. Sin duda, hoy hemos tenido un tremendo mensaje, un hermoso culto. Hemos estado viviendo acá en el templo y creemos que cada uno de aquellos que han estado en nuestra sintonía también han podido ir viviendo paso a paso el desarrollo de este culto de celebración y han recibido también esa bendición que eh, Ya al ir terminando este culto yo quisiera eh, comentarles los avisos que hay para esta semana, recordarles que el día eh, martes está la escuela bíblica Siloe acá en el templo a partir de las 20 horas, donde se están eh, tratando dos, eh, dos temas o dos lecciones que es eh, la familia cristiana, donde se estará hablando del altar familiar. Y también la clase de legado, donde se hablará de los colaboradores de Pablo. Así que dos muy interesantes temas para todos nuestros hermanos alumnos de eh, la Escuela Bíblica que puedan asistir este día martes, porque va a haber un hermoso tema para ellos. El día miércoles eh, 9 de mayo están nuestras hermanas Dorcas reuniéndose acá en el templo a partir de las 19.45 horas. Así que todas las hermanas mujeres, casadas, eh, eh, señoritas que a lo mejor estén comprometidas, que estén ya a punto de dar ese paso, invitadas también a eh, poder asistir hasta la clase de Dorcas este día miércoles a las 19.45 horas. El día jueves, 10 de mayo, nos encontramos en el culto de gloria a partir de las 20 horas, donde somos bendecidos una vez más por palabra del Señor. Y el día viernes eh, hay una reunión especial para varones y coordinadores a partir de las 20 horas, donde se están reuniendo también en este lugar. Y el día sábado 12 de mayo, la conferencia de pastores durante el día. Y terminamos a las 7 de la tarde con el culto de conferencias. Y por supuesto nos visitan también nuestros hermanos de los diferentes locales, eh, templos Betesdas, pertenecientes a la Corporación Siloé, en movimiento para terminar, por supuesto, el día domingo 13 de mayo con el culto de celebración a partir de las 10 de la mañana donde nuevamente recibiremos palabra del Señor y podremos compartir junto a todos nuestros hermanos. Y de esta manera nosotros ya eh, comenzamos a despedirnos, pero antes queremos agradecer al Señor por esta hermosa oportunidad que Él nos ha dado de poder compartir junto a nuestros hermanos. Así que vamos a la oración, acompáñenos usted a este momento especial. Padre Eterno, Señor, en esta hora, ante tu presencia estamos una vez más, Dios mío, te agradecemos infinitamente por esta oportunidad maravillosa que tú nos has dado, Padre, de poder compartir junto a nuestros hermanos, de poder verles en este lugar y aquellos que han estado a la distancia de poder compartir, Señor, esta transmisión en vivo para que ellos donde se encuentren puedan recibir también la bendición que nosotros hemos vivido en este lugar. Gracias por esa palabra que una vez más habla en nuestra vida, Señor, que nos dirige, que nos guía, que nos enseña, Padre Eterno, y ayúdanos en una forma especial, Dios mío, a poder buscarte cada día, Señora, a poder anhelar cada día más de Ti y a entender que nada somos, Padre eterno, si tú no estás con nosotros, Padre. Permítenos y ayúdanos, Señor, a poder caminar a ese propósito maravilloso que tú tienes para con nuestras vidas, Señor, para que tu palabra pueda ser cumplida en nosotros, Señor. Dale la fuerza necesaria a aquel que está decaído, a lo mejor pasando por una situación difícil. Sabemos que tu presencia y tu Espíritu Santo pueda animar y fortalecer, Dios mío, para levantar a todo aquel que ha caído, Señor. Y en el nombre de Jesús, pedimos esa bendición, Señor, y que tu presencia Siga con nosotros durante el día y durante toda la semana, Padre, porque te necesitamos en cada momento de nuestra vida, Señor, para la gloria de Dios, Señor, nos vamos fortalecidos y bendecidos a través de tu palabra, Señor, para la gloria de Dios, amén y amén, Jesús. De esta forma ya nos estamos despidiendo Agradecemos al Señor esta hermosa oportunidad De poder compartir junto a cada uno de ustedes Que han estado a través de Televida, de Radio Maús Y también de nuestra señal online Nos despedimos a nombre de todo el equipo de RCN Que trabaja arduamente para hacer posible esta transmisión En vivo y en directo Y esperamos que Dios les siga bendiciendo grande y grandemente Manténgase en nuestra sintonía Hay mucha más programación a través de la radio, de la televisión que bendecirá su vida. Que el Dios de paz les bendiga grandemente. RCN presentó Culto de celebración. Le esperamos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga.